la cafetería la manzana el palacio el pasaporte las cafeterías las manzanas los palacios los pasaportes una cama un beso unas camas unos besos el chico los chicos la chica las chicas el jardín los jardines el hotel los hoteles el profesor el papá el libro el vino el señor el viaje el pan el café el día el mapa, el agua, el alma, el hada, el programa, el fantasma, el tema, la actriz, la profesora, la paella, la televisión, la lección, la religión, la torre, la ciudad, la amistad, la costumbre, la cruz, la luz, la nariz, la mano, la radio, la dinamo, la foto, la fotografía, la moto, la motocicleta, la disco, la discoteca, masculino, femenino,